Enero de 1967, Miami, Florida, Estados Unidos. Nos encontramos en el interior de una tienda de regalos y de artículos festivos. De la noche a la mañana el ritmo normal del establecimiento se rompió a causa de una extraña presencia invisible que provoca que todos los objetos se muevan de forma asombrosa sin que nadie, aparentemente, los toque. En ocasiones el desplazamiento de objetos es extremadamente violento. Todo apuntaba a que se trataba de un nuevo caso de poltergeist. La primera investigación de los hechos la efectuó la policía de Miami. Varios agentes se convierten en testigos del fenómeno. Asustados, pensando que quizás se enfrentaban ante un fraude protagonizado por uno de los empleados, solicitan la presencia de un prestidigitador. También él observa los fenómenos. Sin embargo, en sus manifestaciones asegura que no ha encontrado truco alguno. En su opinión, los sucesos que tienen lugar allí no son un fraude. Como consecuencia de este primer estudio, los agentes de policía ponen en manos de los expertos la investigación del episodio. Afortunadamente, eligen para tal misión a dos científicos de primera línea. Uno de ellos fue Joseph Geider Pratt, que durante años había trabajado en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke. El otro era William George Roll, de origen alemán pero residente en Estados Unidos. Había trabajado para la Universidad de Oxford y en ese momento lo hacía en Duke. Estamos, por tanto, ante dos científicos de primer nivel. En cuanto ambos llegaron a aquel establecimiento, lo primero que hicieron fue observar y analizar los hechos. También ellos fueron testigos presenciales, sin embargo, y desde un primer momento, ambos comenzaron a notar que existía una pauta de comportamiento. Descubrieron que los fenómenos se producían independientemente de quienes estuvieran presentes en el local, salvo en un caso. Se trataba de un empleado llamado Julio. Siempre que se movía algún objeto, el muchacho se encontraba presente. Tras un discreto análisis, descartaron que existiera una influencia directa suya. Así pues, en esa primera fase, establecieron la realidad del caso y su vinculación a uno de los empleados del local. Aquello discurría sobre la misma senda de otros casos similares investigados por la Universidad de Duke para ellos ese tipo de episodios no tenían nada que ver con fantasmas ni espíritus en absoluto suponían que una persona en determinadas circunstancias podría provocar de forma inconsciente y mediante mecanismos desconocidos este tipo de casos de poltergeist el suceso de Miami les iba a servir para perfilar aún más las pautas que actúan tras estos hechos descubrieron algo insólito Cada vez que un objeto se desplazaba Julio, el presunto causante del Poltergeist, se encontraba siempre en una posición que oscilaba entre los 144 y los 315 grados. Si se situaba fuera de ese segmento semicircular en torno al objeto no ocurría nada. Además, también averiguaron que cuanto más cerca estaba del objeto que se movía, más corto y radial era el movimiento detectado. Tras ello, Roll y Prat concluyeron que existía una pauta de comportamiento en los fenómenos. Es como si la capacidad psíquica del individuo actuara sobre el objeto que se movía a distancia siempre y cuando se encontrara en un radio de acción muy concreto. Posteriormente, investigaron al individuo desde el punto de vista psicológico. Encontraron en él algunos detalles inquietantes. Perfilaron que el empleado en cuestión manifestaba sentimientos fuertemente hostiles hacia la figura paterna y que atravesaba serios problemas de identidad y comportamiento. Gracias a ello, los dos científicos pudieron perfilar más aún sus teorías sobre los casos de Poltergeist. Determinaron que este tipo de episodios son provocados inconscientemente por alguien que atraviesa ciertos problemas de equilibrio que se manifiestan haciendo mover objetos con algo parecido al poder de la mente, pero en este caso sin que existiera una voluntad clara de hacerlo. Para confirmarlo, Roll y Pratt llevaron a Julio al conocido laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke. Allí pudieron comprobar cómo el muchacho bajo control manifestaba ciertas capacidades psíquicas. Una prueba más de que este tipo de casos no tiene nada que ver con fantasmas, pero sí con el incontrolado poder de la mente en determinadas personas.